Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta producción informativa nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos comenzando una nueva semana con este noticiero que hacemos en red desde todo el país y que cada día emitimos desde aquí, desde Rosario. Comenzamos la primera edición de hoy, lunes 21 de septiembre de 2015. El kirchnerismo ganó ampliamente la elección en Chaco y Domingo Pepo será el nuevo gobernador. El candidato del Frente Chaco merece más, se impuso con más del 55% de los votos sobre la radical Aida Ayala, que obtuvo el 42,5%. La ventaja fue de 13 puntos, unos 85.000 votos. Además, el actual gobernador, Jorge Capitanich, consiguió la victoria en la capital provincial con casi el 50% de los votos y será el nuevo intendente luego de cuatro gobiernos radicales. La candidata a gobernadora, Aida Ayala, reconoció la derrota y especialmente el triunfo kirchnerista en la capital. El pueblo de Resistencia dijo sí al modelo kirchnerista y nosotros este, tenemos que aceptar y acatar esa voluntad. El modelo kirchnerista de la nación que hoy ha elegido Resistencia y bueno, pero eh, también respetamos a esa cantidad de vecinos que eh, han apoyado tanto a Leandro como a mí, ¿no es cierto? Este, solamente por cuatro puntos ha vencido, o sea que esta democracia, digamos, nos permite abrazar a todos. Mientras tanto, el gobernador electo, Domingo Pepo, destacó el valor en esta elección del proyecto del Gobierno Nacional. Yo siempre digo, nosotros somos circunstancias, lo que vale es el proyecto, y el proyecto nacional popular sigue vigente en el Chaco, y eso tiene un valor. Costó mucho recuperar ese proyecto. Hubo uno que entregó la vida, se llamó Néstor, y hoy hay alguien que conduce que es la compañera presidenta, y seguramente con Carlos... Acá y con Daniel nos va a tocar, y en mi caso como gobernador de la provincia del Chaco, la continuidad de este gran proyecto. Y estuvieron en Chaco para acompañar el triunfo el candidato a vicepresidente Carlos Zanini, el jefe de gabinete Aníbal Fernández y también otros ministros del Gobierno Nacional. El Partido Obrero fue el tercero en la elección a gobernador con el 2,31% de los votos. La participación en esta elección en Chaco fue del 78%. En Tucumán, la Suprema Corte Provincial revocó el fallo que había anulado las elecciones. Por unanimidad, los cinco jueces dieron por válidas las elecciones que consagraron a Juan mansur como gobernador y que habían sido anuladas por la Cámara en lo contencioso administrativo de la provincia. El fallo fue firmado por los jueces René Goane y Daniel Pose, que son miembros permanentes de la Corte, y también por los jueces Carlos Ibáñez, Benjamín Moisá y Raúl Vejas, que fueron sorteados para integrar este tribunal, en este caso, en reemplazo de dos de los miembros de la Corte que se excusaron y de otro que está de viaje. Esta mañana, el candidato opositor José Cano dijo en declaraciones periodísticas que acepta la decisión de la Corte Tucumana, pero que su sector analizará el fallo y posiblemente apelarán ante la Corte Nacional. Y nos vamos a la provincia de Santa Fe, al noroeste provincial, precisamente porque allí familias campesinas se enfrentan esta mañana un intento de desalojo de sus tierras. En el lugar está nuestro compañero de Radio La Minga, de la ciudad de Rafaela, Matías Beltramino. Hola Matías, ¿cómo estás? Contanos. ¿Qué tal, Pepe? Buenos días, compañeros y compañeras de Farco. Estamos acá en la zona de Los Palmares, a 35 kilómetros de Gato, Colorado, al norte de la provincia de Santa Fe, en de la provincia de Santa Fe. En estos momentos están estamos en el campo de la familia Barberi y estamos con Iván Bordón, que es el abogado del Frente de Campesinos de la provincia de Santa Fe. Iván, ¿qué es lo que está pasando en este momento? Bueno, lo que se está intentando es llevar a cabo la medida de desalojo que ordena la, la justicia Silvia Tostava a cargo de la jueza Regonar es una resolución que nosotros la hemos apelado y que, sin embargo, bueno, ella sigue llevarla adelante, más allá de que no puede se ser y lo, lo hace eh, desconociendo, digamos, toda la, la el, digamos la ley eh, 13.334 que suspende por cinco años los desalojos y, bueno, la, la enorme responsabilidad política que tiene el gobierno provincial de brindarle toda la digamos, el apoyo de las fuerzas de seguridad. Están constituidos en este lugar, eh, bueno, todo lo que es la guardia rural Los Pumas, la justicia seccional de acá de, de la región. Eh, están los grupos eh, especiales, las, las TOE de Santa Fe y Rosario, y también la, la policía departamental de Vera y, y 9 de julio. Nosotros vamos a resistir la medida de desalojo, entendemos que es una medida eh, ilegítima, y injusta, porque... Eh, ...viola eh, la, la ley 13.334... Eh, ...además es una medida que está apelada... ...y por lo tanto, bueno, vamos a resistir... ...hasta las última consecuencia ...defendiendo la posesión de, de, de esta familia... Eh, ...así que bueno, significar eso... ...que, que hay una enorme responsabilidad... ...del de subsecretario de Seguridad Pública... ...que está a cargo del operativo... ...que fue el que diseñó este operativo... ...Chamón creo que es el apellido está la responsabilidad del ministro lamberto y naturalmente la responsabilidad del gobernador Bonfatti que le da el visto bueno eh, bueno para para bueno llevar adelante el despojo de la tierra de esta familia eh, cuestión que nosotros entendemos que está claramente enmarcada en la en la ley 1334 13 porque es una posición pacífica de más de 40 años que sin embargo bueno la jueza Eh, da una interpretación distinta y ordena la medida del, del desalojo que nosotros, insisto, vamos a resistir y estamos organizados para, bueno, más allá del despliegue, eh, hay un helicóptero en la zona, eh, están estos grupos de elite, son grupos de choque, eh, y bueno, la verdad que nos tratan como verdaderos delincuentes, eh, la verdad que ni los operativos del narcotráfico, digamos, tienen características como esto Eh, y bueno, así que desde la, desde la resistencia de los campesinos Y desde la verdad y desde la, la justicia Que entendemos que, que nos, nos, nos, eh, nos debe proteger Vamos a resistir la medida eh, y, y bueno, vamos vamos a jugarnos la vida Por esta causa y por esta lucha Bien, escuchábamos el abogado Iván Bordón Del frente de Campesinos de los Departamentos Vera y 9 de Julio desde la zona de Los Palmares, a 35 kilómetros de Gato, Colorado, y vamos a estar comunicando cualquier novedad eh, durante el discurso de la mañana. Muy bien, Matías, muchas gracias por el informe. Un abrazo grande. Gracias a vos, Pepe. Un abrazo. Y nos vamos ahora a Córdoba porque así organizaciones ambientalistas proponen crear un corredor biológico para proteger el Valle de Parabachasca. Recibimos a nuestra compañera Laura Barroso desde la radio local Parabachasca. Muy buen día compañeros de Farco y a toda la audiencia. Promueven un corredor biológico en el Valle de Parabachasca. Se trata de un proyecto para la preservación del ambiente que es promovido por la Comisión de la Reserva colectivo conformado por vecinos de Altagracia y todo el Valle de Parabachasca. Este proyecto tiene como finalidad la protección de la biodiversidad de la región, la conservación de los bosques, la fauna y los recursos hídricos. En diálogo con la radio local, Elena García, bióloga e integrante de la Mesa Regional por el Arroyo Chicantoltina, nos cuenta qué significa y para qué sirve este corredor. La idea es que son espacios geográficos que permiten generar conexión entre áreas de preservación de la biodiversidad como pueden ser reservas parques o áreas o, u otro formato de área protegida que a su vez hacen como una especie de extensión de la zona de amortiguación de, de estas áreas. La funcionalidad de la generación de un corredor biológico en el valle es facilitar la circulación de las distintas especies entre las áreas protegidas. Esto incluiría el proyecto de reserva en la zona alta de Altagracia, la reserva de la Rancherita, la reserva en La Quintana y pequeñas reservas en Anizacate. Considero que el, el concepto de corredor biológico quizás sea demasiado estricto. En lo que respecta al, al objetivo de, de la generación de un espacio de este tipo, eh, la idea de corredor ecológico o aún mejor de corredor ambiental me parece que es más pertinente porque el concepto de, amb de ambiente es mucho más amplio que el de ecosistema o el de biodiversidad. E incluye todo lo que respecta a los usos del bosque, a los saberes culturales que están asociados. La Ley de Bosques Provincial define esta zona como categoría roja y es por ello que exige una mayor protección de su biodiversidad. informó para Farco, Laura Barroso, desde Radio Local, Parabachasca. <música> El pueblo y el gobierno cubanos los reciben con profundo sentimiento de afecto, respeto y hospitalidad. El Papa Francisco pasó por Cuba en su tercera visita a América Latina. Ayer dio una multitudinaria misa en la Plaza de la Revolución. La Presidenta Cristina Fernández ocupó un asiento junto al Presidente cubano Raúl Castro en la primera fila y luego de la misa tuvo un breve encuentro de saludo con el Papa Francisco. El Papa pidió que el mundo tome como ejemplo lo que hizo Cuba para retomar sus relaciones con Estados Unidos. Por su parte el Presidente cubano... Raúl Castro alertó sobre la desigualdad y sobre los intentos de desestabilización que enfrentan algunos gobiernos populares de América Latina. Los pueblos de la América Latina y el Caribe se han propuesto avanzar así su integración en defensa de la independencia, la soberanía, sobre los recursos naturales y la justicia social. Sin embargo... Nuestra región sigue siendo la más desigual en la distribución de la riqueza. En el continente, gobiernos legítimamente constituido que trabajan para un futuro mejor se enfrentan a numerosos intentos de desestabilización. Animo a los responsables políticos a continuar avanzando por este camino y a desarrollar todas sus potencialidades como prueba del alto servicio que están llamados a prestar en favor de la paz y el bienestar de sus pueblos y de toda América y como ejemplo de reconciliación para el mundo entero el mundo necesita reconciliación en esta atmósfera de tercera guerra mundial, por etapas que estamos viviendo. La Cámara Federal de Casación Penal decidirá hoy si confirma o no la libertad de los condenados por la tragedia de Cromañón. Recordemos que los integrantes de la banda de rock Callejeros fueron liberados en agosto del año pasado por decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El máximo tribunal del país le ordenó a la Cámara de Casación que revise las condenas que habían recibido Y que dicte un nuevo fallo Algo que se va a conocer hoy Tanto la fiscalía como los familiares que actúan como querellantes Pidieron que se confirmen las penas Mientras que los abogados defensores solicitaron que sean absueltos El fallo del tribunal no será dado a conocer en una audiencia judicial Sino que simplemente será notificado a las partes Las radios comunitarias argentinas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 Inicia Espacio Publicitario. Argentina en Noticias. La fábrica argentina de aviones presenta el Pampa 3. El avión de entrenamiento avanzado fue desarrollado íntegramente en la planta cordobesa... ...donde se elaboró el proceso de modernización de la aeronave. El proyecto generó 550 puestos de trabajo... ...y producirá 18 aviones Pampa 3 y 22 Pampa GT... ...con una inversión de 500 millones de dólares. ¡Gracias! La presidenta Cristina Fernández mantuvo una reunión en la residencia de Olivos con su par de Bolivia, Evo Morales. Ambos mandatarios estuvieron acompañados por miembros de su gabinete y durante el encuentro dialogaron sobre diferentes temas relacionados con los vínculos bilaterales. En el marco de su visita al país, Evo Morales fue distinguido con el título de doctor honoris causa por parte de las universidades nacionales de Quilmes y José C. Paz en reconocimiento a su compromiso por la unidad de la patria latinoamericana el Rally Dakar 2016 comenzará y terminará en la Argentina. Tras la deserción de Perú debido a problemas generados por el clima, la tradicional competencia comenzará el 3 de enero próximo en Buenos Aires y concluirá en Rosario el 16 de ese mes, tal como confirmaron el director general del Dakar, Etienne Lavin, y el ministro de Turismo, Enrique Meyer. Nuevamente va a estar en, en termos de Río Hondo, hay, hay zonas de, de travesía que se van a destacar, en eh, la provincia de buenos aires a la largada va a tener un, un tramo de súper especial eh, novedoso muy muy interesante eh, la, la doble estadía en catamarca el día de descanso en salta y bueno eh, bolivia como siempre que es uno de los países tan entusiastas como argentina por el deporte automotor argentina en noticias panorama informativo de www. Fin espacio publicitario.